cnqradio.com con notas exclusivas. Yo soy el asfiteador José, José frente a ah, Tocuara, la primera fiesta de las colectividades en las cuales van a participar la colectividad judía, peruana, paraguaya, libanesa, francesa, japonesa, española e italiana. Más la correntina, lo tomamos como algo muy, muy, muy especial también porque creemos también que tiene que una representación la correntina en ese aspecto, uh -huh. que sería el crisol de, de la unión de todas estas claro. colectividades que, como decías antes, también Formaron y conformaron a, a, a seguramente las raíces de, de estas provincias esta ciudad en particular. En particular. Y en lo que va a ser el evento o es sea, tratar principalmente de una muestra de cada una, de o sea, cada cada va a haber un espacio para que una de las donde ellos van a poder mostrar las principales características culturales de, de lo que digamos que se les atribuye en caso de gastronomía, todos van a tener platos específicos físicos para estar presentando, estamos hablando de más de 4 o 5 platos de confección de bastante profesional, no estamos no, no no es que va a haber solamente algunas como se dicen tapas o picadas, va a haber platos para venir a comer. Lo escuchaste antes en cnnqradio.com 2.0?